de General La Madrid para Radio Coronel de Navarria, con las informaciones de actualidad en este lunes 13 de febrero, la temperatura mínima fue de 16 grados, la máxima 24 grados con cielo cubierto en General La Madrid. También eh, debemos decir que en la madrugada de hoy, si bien no fue importante la lluvia, se registró Después de una fuerte tormenta, un milímetro es lo que se registró en General la Madrid. Desde el fin de semana se vienen llevando a cabo actividades que tienen que ver con eh, festejos del 122 aniversario de General la Madrid. El día sábado por la tarde se llevó a cabo la maratón del 122 aniversario de General la Madrid que ganó el vecino de la ciudad de La Prida, Carlos Balcedo, Mientras tanto, que horas más tarde se llevó a cabo, se inauguró una muestra eh, fotográfica denominada La Madrid de Noche. Eh, en la continuidad tuvo este, distintas otras actividades en el día de ayer domingo, mientras tanto que para el día de hoy estaba prevista una videoteleconferencia con la presencia de la Presidenta de la Nación para las 12 del mediodía, la cual quedó suspendida debido a decisión del Gobierno Nacional, la misma se iba a realizar desde el predio del Polideportivo Municipal donde está previsto la inauguración de la iluminación de lo que es eh, un sector que se lleva a cabo para caminatas allí en el Polideportivo Municipal. Para mañana, a partir de las primeras horas de la mañana en la Plaza Central, el guisamiento de la bandera, después actos en lo que es la casona de los fundadores de General La Madrid, La Placer, y por la tarde actividades donde finalizará con la elección de la reina del de 122 aniversario. los eh, Las actividades de los distintos shows musicales se van a llevar a cabo en el predio del Club Deportivo Arracas en horas de la tarde y hasta altas horas de la noche, cuando será el cierre de las actividades. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Bellani, Red Regional de Medios.